Y hoy el tema que nos toca es el fracking. Y contamos con nuestros tertulianos de todas las tardes. Arrachaldeón, Mauri. Sí, Arrachaldeón, Mauri. Arrachaldeón, Ana, Brian. <risa> Hola, buenas tardes. Arrachaldeón, Paco. Buenas tardes. Paco. Ah, bueno. Arracha el león, Fran. Arracha el león, Ana. Y hoy tenemos un invitado de la plataforma de fracking, es Javi. Arrasteón. Arrasteón. Adelante, Mauri. Sí, eh, como bien ha dicho mi compañera y amiga Ana, eh, hoy a la tarde tenemos un invitado especial, un activista anti fracking desde prácticamente los inicios de las primeras noticias que llegaron a Euskal Herria de eh, una técnica orgullosa, muy peculiar de extracción de gas que, lógicamente, nuestro invitado para toda la audiencia, que igual todavía no saben qué consiste, nos va a explicar profusamente. Adelante, Javi. Bueno, pues pues esto del fracking o fractura hidráulica en, en castellano, <ríe> casi mejor que... <ríe> eh, pues bueno, pues consiste eso, es una técnica para, para, para extraer gas que, bueno, es completamente distinta a la habitual, por así decirlo y bueno, pues simplemente consiste en, en hacer hacer una perforación eh, esto va siempre, el gas que, que van a buscar va por debajo de los de los 2000 metros de profundidad, es decir, de 2000 metros para abajo, y entonces pues bueno, simplemente consiste en hacer una primera perforación en, en vertical, hasta los 2000, 3000, 4000 eh, donde estén los yacimientos, en el caso de Araba pues van a estar a eh, lo que van a buscar va a 4500 metros de profundidad O sea, así de primeras ya no me parece barato no, porque 2.000 o 3.000 metros, lo que es barato, no puede ser. Bueno, depende, depende. Eh, y bueno, pues eh, de lo que se trata es esta primera perforación en, en, en vertical y después una segunda perforación en, en horizontal... Eh, unos 2 kilómetros, es decir, tenemos el pozo en, en superficie, pero a 3.000 o 4.000 metros de profundidad, pues a 2 kilómetros y pico, pues eh, hay un hay un agujero por donde meten una tubería y demás, y bueno, pues lo que lo que consiste la técnica es en introducir eh, agua, a presión unas enormes cantidades de agua, que decirlo eh, mezclada con una serie de productos químicos biocidas y demás, eh, disolventes de la roca, y pues se introducen, a, se introducen en muy alta presión Y bueno, con, con eso rompe rompe la roca, se libera el gas y, y sí. bueno, una cosa, eh, es solamente se busca gas o a veces hay se busca petróleo también, aunque sea de mala calidad o otro tipo de cosas, única y exclusivamente gas. No, eh, tanto gas como petróleo. Lo que ocurre uh -huh. es que en los yacimientos que hay en, en la península Ibérica pues en principio no parece que vaya a sacar que vaya que vaya a salir petróleo. Sí que es cierto que la estrella la estrella de, de la técnica del fracking en Estados Unidos realmente es cuando les ha salido cuando les ha salido petróleo. Petróleo, sí, eso tenía de entendido. Hecho, y unos productos, aunque sean más bien eh, muy densos o eh, petróleos que antes no se querían porque es difícil refinar. Pero eso yo tengo entendido que es lo que se ha estado cogiendo y se está ya trabajando en Canadá mucho sobre todo, ¿no? Bueno, es... Es, es diferente de Canadá. Es, sí, que son, son teniendo, cosas diferentes. ¿no? Lo, que, ah, sí. lo, que se, lo que se explota en en Canadá son las arnas bituminosas y demás que es otra otra historia distin pero con, con lo que con lo que apuntaba sí que es bastante bastante curioso porque en un principio esto sobre todo si nos vamos a, al yacimiento de Bakken en Dakota del norte en Estados Unidos lo que ha ocurrido es que van a buscar gas empiezan a salir empieza a el gas pero de manera más o menos sorpresiva sale también petróleo y está ocurriendo una cosa muy muy curiosa eh, que el gas lo están quemando Ya que el gas se paga en, en el mercado a, a unos 12 dólares y el, y el petróleo a 90. Y entonces ocurre algo curiosísimo, que es que eh, si coges un, un mapa de, de estos del Google Earth por la noche en Estados Unidos te encuentras que hay una zona eh, en esta zona de la cota del norte que es prácticamente está prácticamente deshabitada te encuentras muchísimas luci, eh, lucecitas. es algo extraño. pues resulta que es eh, toda la cantidad de, uh -huh. de gas que están quemando eh, en los obras por, Sí, sí porque, la... porque lo que les interesa es el petróleo obviamente y, y javi la pregunta del millón que yo creo que, que es lo que sobre todo contamina la fractura hidráulica que es lo, o sea cuáles son los productos químicos que mezclan con el agua ¿Y cuáles son los productos químicos que liberan con los gases a la atmósfera lo ¿No? que vamos más o menos yo creo que es lo más contaminante quizá del fracking no eh, bueno hay varias hay varias, hay varias cosas, cosas hay varias cosas contaminantes no a ver con el tema de los productos químicos que se utilizan pues eh, la realidad es que no sabemos cuáles son eh, esto va protegido mediante una serie de, de patentes industriales y demás uh -huh. entonces las lo que sabemos eh, de lo que de lo que se utiliza se hace se hace por eh, por las muestras recogidas por, por activistas y demás, sobre sí, cuando todo Estados muere, Unidos. Sí, cuando se mueren las vacas, entonces ya pues pues tenemos una muestra. De ¿no? hecho, vale. de hecho eh, hace unos años, no os puedo decir, exactamente, no puedo decir exactamente cuántos, hubo una interpelación a las empresas de fracking en el Senado de Estados Unidos para que, de alguna forma, diesen publicidad a los productos químicos que usaban en el, en el fracking. Y dijeron que no podía darles y al final el Tribunal Supremo les dio la razón porque era secreto empresarial. Pero, pero entonces claro. estamos, bueno, le, le, le hemos liado por aquí porque estamos ante una cosa que se hace un, una declaración de impacto ambiental, me imagino, como, como con cualquier actividad se está obligado, y en este caso se, se mantiene en secreto lo más importante, que es los productos que más contaminan, en el fondo, luego sí. hay, ahí hay una trampa y primera inicial, no se loco. puede y de lo poco que sabemos Javi no me imagino que entran los productos como el metano, el benceno, si no me equivoco productos que son altamente contaminantes, ¿no? Sabemos muy poquito, ¿no? Pero entre los ¿no? que pero... se inyectan no sé si entre los que se inyectan. Bueno, Javi nos puede bueno, explicar mejor. Bueno, hay, hay que hacer, hay que distinguir eh, por dos lados, ¿no? Sí. Por ejemplo, si ahora vamos, eh, los proyectos que tenemos encima de la mesa en, en nuestros alrededor y demás, en Araba, eh, nosotros nos eh, fijamos un poquito más en el, en el tema del pozo en Ara 9, que está en Castrobarto en la provincia de Burgos, sobre todo porque como bueno trabajamos un poquito a nivel de, de Vizcaya, eh, este pozo va justo en el nacimiento del, del Cadáhuac. ...en el acuífero de y ahí hay una documentación entregada por parte de, de las empresas de la empresa que va a hacer que va a ser eh, eh, el fracking y demás y bueno y lo que se dice es sea una lista de, de sustancias lo que se dice son algunas de las sustancias químicas que, que se utilizan pero la lista completa no se da y eh, luego hay otro problema tenemos por un lado los, los productos químicos que, que se utilizan pero por otro lado eh, estos yacimientos de selgas que eh, de forma natural suelen tener tanto sustancias radioactivas como metales pesados y bueno, pues al, al, al liberar el gas en, en el agua que, eh, que retorna, pues estos estos productos también se eh, también se liberan y bueno, pues efe, sacar radioactividad y, y demás, pues bueno. Sí, eh, Javi, una pregunta. Eh, si la tubería que emplean para, extraer, para inyectar ese agua con productos químicos a presión atraviesa acuíferos y tiene algún tipo de fuga, rotura, porque, hombre, me imagino que tú estar expuesto me imagino que las contratas, tal como va la, la, la evolución de este país, intentarán eliminar gastos y, y seguramente no utilizarán el, la misma tubería del mismo grosor, igual que en Estados Unidos. Si se rompe y atraviesa acuíferos, ¿qué, qué, qué consecuencias puede tener, Javier? Eh, bueno, me temo que, que la posibilidad no está en la posibilidad. Eh, en todos aquellos lugares en los que se, se ha hecho fracking, fractura hidráulica, ha habido problemas de una u otra manera. La técnica se va a utilizar exactamente igual eh, aquí que lo que se hace en Estados Unidos. Son, para que nos hagamos una idea, tres tuberías. Un primer tubo a 0,70 centímetros, que va protegido por, por una capa de hormigón. Otra segunda tubería otra capa de hormigón y una tercera tubería, es decir, eh, en principio la protección debería de ser suficiente. El problema es que como se como introducen el agua a tan tan alta presión, eh, esto ya per se provoca sí. provoca un estrés tremendo a, a, a los materiales luego si le sumamos el tema de que de que los pozos están muy cerquita unos de otros en principio pues entendemos el pozo de petróleo de texas y demás pero bueno esto exactamente no es así en el tema del fracking eh, tendríamos por así decirlo una plataforma en la que tenemos varios pozos agrupados 9 10 11 pozos más o menos en la misma en la misma área la vibración de, de uno de los pozos afecta a la estructura del, del pozo que tiene al lado y luego además le tenemos que, que sumar el tema de los de los micro que sí o sí, eh, sí. también provocan el, el, el tema de la fractura hidráulica y al final el, el cóctel final de, de, de todos estos elementos es que la contaminación se produce sí o sí como bueno pues que queda eh, demostrado <risa> Sí, en multitud, que, de, en no, multitud de informes. Sí, nos hemos dejado quizá, dentro del nombre del tema que nos ocupa, fracking o no ruptura, eh, o fractura hidráulica, ¿no? eh, que lo que se quiere es, siempre que hay petróleo o siempre que hay gas, está en una roca de tipo caliza, más o menos porosa, que alberga estos restos de petróleo o de gas. Y que lo que se trata es, de alguna manera, poner los elementos que van a fracturar, van a romper todas estas rocas y hacer que ese gas se le haga fluir por presionándolo por una parte y recogiéndolo por otra. Me temo que esto es así, más o menos, ¿no es cierto? Sí, es, es más o menos parecido. Bueno, realmente, para que la audiencia lo entienda un poco, cómo esto tenemos es? el petróleo, como tenemos el gas en el subsuelo, no está en una gran caverna subterránea, está metido dentro de dentro de la roca. Quizás el Creo ejemplo más... como una esponja. Eso es. Eh, el ejemplo es perfecto. Es el ¿Sí? agua que Está, está dentro de una esponja este gas que se llama gas no convencional eh, la diferencia con, con el gas convencional o el sencillo de, de, de extraer es que esta roca es efectivamente porosa y permeable con lo cual lo único que hay que hacer es introducir eh, eh, una perforación o un pozo hacia hasta la roca hasta la roca madrerid con unas técnicas de estimulación eh, el gas se extrae sin embargo en el gas que, que, que nos ocupa esta roca no es ni porosa ni permeable. Es decir, esta, esta técnica no sirve. Y por eso lo que tienen que hacer es romper la roca y la rompen eso, con el agua... Con presiones, y... con productos químicos y hasta provocando sismos pequeños en esa zona en que están los varios pozos para que todo esto se fracture y poder luego poner un absorbedor o un esto que, que saca, por decirlo así, los productos. Javi, eh, ¿algún caso en concreto...? En, supongo que habrá mayor la mayor parte de los casos se van andado en Estados Unidos que nos lleva bastante ventaja bastante ventaja por cierto que el ministro Soria se siempre se acuerda de aclarar y diciendo que a lo que nos tenemos que parecer en todo caso con lo de la fractura hidráulica es precisamente a Estados Unidos pero bueno luego hablamos un ratito el ministro en eh, casos concretos en los que ya hayan quedado demostrado la contaminación tanto contaminación eh, medioambiental como contaminación ojo que siempre son nos habidos o se nos olvida pero la acústica o la paisajista que también que también es contaminación a fin de cuentas sí, y yo le quería hacer una pregunta a javier eh, he leído en algún sitio me informábamos que claro eh, para, para la factura hidráulica y inyectar agua son miles y miles y miles de, de toneladas de agua a la que hay que llevar al pozo claro Javi, eso supone también cientos de cientos y cientos o incluso miles de camiones y ...de alto razonaje... ...atravesando zonas que depende de donde vayan a hacer la prospección... ...pero que también va a haber contaminación... ...o sea, se va a romper la estructura de, de, de el, el medio ambiente en superficie, ¿no? Sí, bueno, a ver... Eh, ...por parte, respondiendo respondiendo a, a los dos... ...igual el caso más más evidente de, de contaminación es el, el de Pavilion... En, ...en el estado de Wyoming... ...hay que entender también eh, eh, una cosa que esto se ha hecho en Estados Unidos y la legislación en Estados Unidos la verdad es que no tiene nada que ver con, con lo de aquí ¿no? eh, realmente eh, nosotros eh, seguimos una página web un poco como, como referencia en la que cuando hace dos años y pico eh, comenzamos a trabajar con este tema había unas 300 denuncias aproximadamente era de gente que bueno pues que no veía otra forma que de, de denunciar lo que estaba pasando más que más que así y a día de hoy pues son más de 7.000 en todo Estados Unidos eh, problemas, pues bueno eh, de diferente tipo, aparecen animales muertos aparecen la famosa, las famosas llamas por, por los grifos de, del agua eh, debido a la, a la contaminación del metano que se escapa, que pasa a los acuíferos y luego provoca esto y con lo que comentaba Mauri, pues de hecho es muy interesante, porque para que nos hagamos una idea eh, un pozo este de de fracking se utilizan entre 9.000 y 30.000 metros cúbicos de agua Eh esto es en principio. Eh, los datos que tenemos aquí nos, nos dicen que eh, es la perforación Eso es lo que dicen ellos, me imagino. Sí, pero vienen a ser, vienen a ser estas estas cifras. En el caso de Burgos eh, eh, este pozo Nara 9 que está en en Castrobarto van a utilizar 39.000 metros cúbicos de agua y en el caso de de Araba eh, unos 36.000. Eh claro, eh, el gran problema es que esto no es un pozo solo. Eh, son solo para la provincia de, de Araba están previstos 2.200 pozos claro, si calculamos los 2.200 pozos por los 36.000 metros cúbicos de, de agua de hecho esto es un problema en determinadas zonas de Estados Unidos como por ejemplo en, en California donde no se, donde se tiene que parar el fracking no por la, por la por la presión popular sino porque falta agua es decir, tiene una sequía eh, tremenda Y, eh, de hecho hoy mismo ha salido una, una noticia de que, de que bueno pues realmente la que la que se está preparando allí es bastante es bastante importante porque se ha hecho fracking se han contaminado acuíferos a la vez eh, hay una sequía de bastante bastante importante y bueno pues es otra otra de las de las preocupaciones no los enormes consumos de agua que tiene todo esto javi te iba a decir que ya que lo has dejado antes apuntado la legislación de, de Estados Unidos no es igual que la de aquí en qué sentido mejor peor más potente menos más precisa menos permite más menos dependerá es que, del estado me eh, imagino también ver... de hecho hay estados en el que no está prohibido en Nueva York creo que está prohibido o, o, y en alguno más no sino que eh, sí a ver si eh, Para esto hay que, hay que entenderlo que esto empiezan más o menos en la década de los 90 a utilizar esta esta técnica eh, ya por el 2000 hay una denuncia por cierto a una de las empresas que de las que socia el gobierno vasco en eh, con todo esto Y, y bueno pues lo que ocurre es que desde el punto de vista político lo que lo que se decía es que esto es, un, es algo estratégico para, para Estados Unidos desde el punto de vista energético ya que bueno pues extraer gas le va a hacer menos dependiente de, de, del petróleo extranjero y ya no va a tener que invadir países eso es lo que eso es lo que hice y, y se aprueba en, en el 2004 en Estados Unidos lo que lo que se llama la, la ley de eh, bueno una una ley eh, en el senado eh, que exime a la industria del fracking del cumplimiento de una serie de, de, de leyes eh, federales en Estados Unidos la ley del de, de agua limpia del aire limpio y demás y bueno pues realmente lo que les dan es carta blanca para, para, para seguir adelante ¿no? eh, la legislación que tenemos aquí pues bueno es tan sencillo como que la han, la han cambiado la han cambiado hace nada y la están adaptando para que para que se haga fracking quizás lo más escandaloso es lo que ha pasado con él con el gobierno vasco de, de permitir en parques naturales en este caso los montes de Vitoria que es donde donde parece que es uno de los de los objetivos que tienen el, el fracking Estamos hablando de que aquí en vizcaya tenemos por ejemplo urday de va eh, dentro de, de uno de los permisos entonces bueno eh, por parte del, del gobierno del estado español y, y del gobierno y del gobierno vasco pues bueno eh, se apuesta se apuesta por ello y la legislación se, se adapta uh -huh. muy bien y eh, vamos a hacer un pequeño sí, vamos a poner un poquito de música y vamos a poner una canción también muy reivindicativa con el tema del fracking del grupo kanbalúa que además es una canción que utilizaron este pasado sábado para hacer el flashmob de que lo organizó ecologistas marchan así que bueno muchas gracias javi muy interesante todo lo que estás contando y vamos a poner un poquito de música. ...que nos faltaba por oer, lo que necesitamos, dónde vamos a parar. ¿Y hasta qué? ¿Fraking ya está aquí? Les da igual los químicos tóxicos, les da igual la radioactividad. Metales pesados, todo mezclado con agua. ¿Y está qué? ¿Fraking ya está aquí? ¿Y hasta qué? ¿Fraking ya está aquí? Lo que nos faltaba por oer, se enriera nuestra cara novia nos vamos a dejar y hasta que fucking hasta que hasta que fucking hasta que lo que nos faltaba por ver se riena nuestra cara no nos vamos a dejar fucking no fucking no,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 Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Quería recordar que tenemos un número de teléfono, 944-2170-60, que está a disposición de todos vosotros. Recordar que estamos hablando del fracking, un problema que, por desgracia, también nos toca aquí en, en Vizcaya, en, en todo el País Vasco. Y seguimos hablando del tema. Que no se nos olvide, olvide el ministro, por favor. <risa> eh, que Antes casi se queda un poco ahí. No, que no se nos olvide. El, el pájaro este, el ministro de Industria, que hoy le toca le toca a él. El, el personaje este es aquel que estuvo en todo el entramado urbanístico en, en, en Canarias. Es aquel de, de los casos con nombres muy raros, caso Éolo, caso Salmón y, y otro tipo de casos, en el que finalmente, no sabemos cómo, no salió imputado. Su hermano Luisito sí, su hermano Luisito lo imputaron y tuvo que pagar el pato. Supongo que ahora le estará pasando alguna una especie de pensión vitalicia o algo así, se estará dando la vidorra, cuenta también del dinero que está chupando este sinvergüenza. Eh, pues nada, que no se nos olvide... Eh, el ministro pues que ha autorizado lo del fracking en Canarias... Sí, sí, es el pero... ministro que antes que aumentábamos que dice... No, ah, y no, que no se va a salvar la luz, es, del recibo de la luz. Que con el fracking lo que tenemos que hacer es... Parecernos a Estados Unidos. Es aquel ministro que decía también, di, bueno, no, el que hizo que la central de Garoña siguiera abierta. Este tío, a ver, este tío, el, el medio ambiente le importa una mierda, siendo uh -huh. claro, le importa una mierda. Bueno, pues a, a, nosotros tenemos que decir desde aquí que a usted nos importa también una mierda y de aquí pues lo decimos. Y bueno, continuando con esto, eh, ¿qué nos puedes decir? ¿Quiénes son los poderes políticos y los poderes económicos que están detrás del fracking aquí en Euskal Herria? Bueno, pues la verdad es que lo primero lo primero de todo hay que decir que, que para hacer esto se está metiendo dinero público, ¿eh? Una 100. de las una de las empresas que, eh, que tiene la mayoría, la mayoría no todos de los de los permisos que hay en en Euskalerria es la Sesa, Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, sociedad anónima que es una empresa pública que depende del ente vasco de, de la energía es decir del departamento de industria del gobierno vasco entonces por pues bueno ya tenemos eh, uno de los de los de los que de los que está detrás ¿no? eh, tiene de socios a, a dos empresas norteamericanas heiko y, y cambria que ideológicamente para que nos hagamos una idea pues eh, están un poco con el tema de los buss eh, de la extrema derecha estadounidense Y, y, demás. y es bastante curioso porque cuando empezamos a trabajar con el tema del, del, del fracking, pues lo primero que hicimos pues fue, bueno, vamos a ver cuáles son los permisos que, que tenemos en, en Vizcaya en este caso, y nos encontramos con, con una empresa que se llama Frontera Energy que tenía el capital social mínimo, es decir, 3.001 euros, y que teóricamente su objetivo social era eh, la prestación de, de servicios de, de telemarketing y demás. Es decir, todo muy muy oscuro. Hay que explicar que todo esto son son empresas B, eh, todas o casi todas las empresas eh, son empresas extranjeras, pero la legislación del Estado español, eh, eh, la empresa... Que, que están los hidrocarburos en el Estado español tiene que tener el domicilio en, en el pagar estado, los impuestos sí. en el Estado uh -huh. con lo cual lo que están haciendo las, las multinacionales pues Pues es eso, es eh, eh, montar empresas que prácticamente sin prácticamente dinero y demás, que luego obviamente, claro, si hay problemas, esas empresas no se van a poder hacer cargo de, de absolutamente nada y nos encontramos pues nombres como el de, el de George Soros, que bueno, ya es para echarse a temblar, que la verdad es que este hombre está metido en todos los, en todos los fregados, llámese Ucrania, <risa> llámese el Ébola, pues sale George Soros por ahí. Y, y bueno, pues... Pues bueno, es un poquito un poquito lo que hay. ¿no? Qué miedo, qué miedo. La mano uh -huh. negra por ahí. ¿eh? Es, entonces, es... entonces, esas empresas, ¿qué, qué, qué zonas tienen en, en el País Vasco que este, que hayan calificado como interesantes para trabajar y que estén ya trabajando en el País Vasco, aledaños? Nos has hablado de Castrobarto y la zona alta de Burgos también. Bueno, eso está unido, digamos, a, a la provincia de Álava también. Sí, eh, a ver, eh, prácticamente eh, eh, está... Casi todo el País Vasco recogido con, con diferentes permisos. Álava eh, está prácticamente entero. ¿Se supone que hay gas en casi todo el País Vasco? No, no, no. Eh, desde nuestro punto de vista, la zona... Bueno, desde nuestro punto de vista, no. Eh, está claro que, que el objetivo estrella en la península ibérica de, de este tipo de, de gas eh, lo tenemos aquí cerquita. Es la formación Balmaseda, que va más o menos desde, desde Vitoria, hasta eh, Cantabria, eh, norte de Burgos y demás, toda la zona de Merindades y demás. esto es en principio la zona, la zona en la que se va, en la que se va a extraer. Pero en todo el estado, digamos. Ya... Es, el, es la estrella, es la sí. estrella, de es el que parece que está más claro que, que hay gas. De hecho, este tipo de gas ya en, en la década de los 90 lo intentaron, lo intentaron extraer, esta empresa, la, la SESA. Lo que pasa es que no tenía la tecnología suficiente y demás, fue un auténtico desastre, las las perforaciones y demás. Y, y bueno, pues eso no quiere decir que, que bueno, este es el, el estrella, pero... Eh, guipúzcoa por ejemplo tenemos un 40% de territorio afectado por, por permisos y de hecho pues aquí en vizcaya vamos a tener noticias dentro de dentro de poquito porque están trabajando en eh, dentro de poquito pues vamos a vamos a tener eso pues pues también es moviéndose y demás ¿no? también en vizcaya porque zona Pues eh, es lo que se llama el permiso Géminis, que para que lo entendamos está es la zona de Munguialdea, aldea Uribe Costa y demás, eso engloba todo todo el permiso, eh, tiene zona de, de mar también, pero más o menos podemos ya estamos en disposición de, de saber que la zona va a ser entre Plencia y, y Bermeo, zona de costa, entrarían por eh, entrarían harían los pozos en, en tierra, pero lo que van a buscar en principio parece que, que está dentro del mar y nuestra apuesta va por Mutrico, probablemente. Sí, eh, Javi una una pregunta. Yo he oído he leído por ahí que ciertos ayuntamientos eh, con votación popular se han declarado lib territorios libres de fracking, pero luego Otras instituciones de, de, este, de este gobierno vasco, más altas o jurídicas, lo han invalidado. ¿Nos podrías explicar un poquito cómo...? Eh, bueno, realmente son decenas de, de ayuntamientos en, en, en todo el País Vasco y luego, ya si, si hacemos el Estado español, pues son 300 o 400 eh, municipios que se han declarado libres de fracking. Eh, realmente, pues en el caso del, del País Vasco, nadie invalida, invalida esto, ya que Ya que realmente es más una declaración que, que, que otra cosa, ¿no? O sea, la capacidad legal de un ayuntamiento, pues, eh, no le da. Eso sí que es cierto que, por ejemplo, tenemos ayuntamientos como el de, como el de Plencia, el de Soplana, Gorlice y demás, que lo que han hecho es, eh, para defenderse de, del fracking en caso de que les vengan, eh, cambiar el plan general de ordenación urbana y demás, para que en el momento en que en que lleguen, eh, pues bueno ponerles estrangas, pero hay que dejar claro que, que un ayuntamiento desde luego no no puede parar, no puede parar esto. Y que digo yo que si esto continúa hacia adelante, eh, todo el proyecto sobre las energías renovables que llevamos ya muchos años con él y que es de lo poco que mal de lo poco que hizo bien Zapatero, he dicho bien con dudas, pero bueno, es de lo poco que por lo menos mantuvo zapatero, se lo van a cargar se lo van a cargar completamente, cuando empieza a haber dinerito, que no sé si habrá mucho dinerito, pero aunque sea un poquito, para unos pocos es mucho para ellos, entonces con eso es suficiente, a los demás les da bastante igual. Eh, ¿Se van a cargar todo el proyecto sobre energías renovables? Dinero, dinero en esto siempre hay. Eh, beneficios, el problema es saber para quién que esto es lo que lo que tendríamos que desde luego para el pueblo no va a ser. Cuánto extiéndete en esto un poco. Y, caso, vamos a suponer que salga bien, salga bien entre comillas, porque cuando se trata de destruir los recursos naturales nunca sale bien en el fondo, pero bueno, entre comillas, que les salga bien, que salga bien económicamente. ¿Quién se beneficiaría? Pues bueno, tenemos tenemos varios varios sectores, ¿no? A mí hay, hay, leí una vez por ahí que, que que claro, que pasó una cosa muy curiosa en el Estado español porque resulta que era el, el país de la Unión europea con menor índice de delitos y sin embargo era el segundo en cuanto a, en cuanto a población reclusa sí. y entonces claro me imagino que, que al final lo que ocurre es que las cárceles estén tan llenas que, que se vuelve a repetir una y otra vez las, las, las estafas esto es una burbuja económica hay que dejarlo sí. hay que dejarlo claro y quien sí. se beneficia eh, de entrada son las constructoras ...en construir las infraestructuras porque uh -huh. bueno estamos hablando de 2.200 pozos estamos hablando de que hay que construir las carreteras de que bueno pues todo lo que todo lo que rodea el tema del fracking eh, tenemos el tema de los de los bancos que son los que vanpon dinero y además en e Estados Unidos bueno vamos a ver cómo acaba esto porque porque porque tela industrias químicas y demás y hay que dejar claro que, que en principio por los márgenes de, de beneficio que tiene la extracción del, del gas Y por los datos que vienen de Estados Unidos con la quiebra de prácticamente la quiebra técnica de la mayoría de las empresas que hacen fracking y otra serie de, y otra serie de, de elementos que tenemos ahí que el negocio no se gas claro. ¿Eh? es ese es todo lo paralelo harán lo que bueno, lo que nos tienen acostumbrado es que... que es subvencionamos a las empresas eléctricas eso lo, lo estamos viendo a día de hoy con cualquiera subvencionamos a las empresas eléctricas ellos nos suministran por un precio desorbitado y se quedan con el dinero tanto de las subvenciones como el que le damos los ciudadanos y ciudadanas, es más o menos lo que intentarán hacer con el fracking en total que al final vamos a pagar más cara la energía, en conclusión diría yo si esto llegaría llegaría, o sea, llegaría al final que esperemos que no Bueno, entiendes luego lo que hay que dejar claro es que esto no se hace en dos días ¿Qué? o sea esto es un proceso que, que dura años y veremos bien veremos qué es qué es lo que pasa con con todo esto así que con lo que estaba comentando antes tenemos que tener una cosa en cuenta en Estados Unidos eh, saca un informe la, la cadena de televisión Bloomberg que, que no creo que que la podamos poner como progresista y defensora del del medio ambiente y demás, en el que de las 87 empresas que hacen fracking en Estados Unidos, 65 están en quiebra técnica. Uh -huh. Tenemos eh, las declaraciones públicas de, de director de de Shell, de una de las grandes de las grandes petroleras diciendo que con el fracking han perdido hasta hasta la camisa. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, pues porque es muy caro de extraer desde el punto de vista económico. Y lo que ha ocurrido en Estados Unidos es que eh, han empezado a hacer fracking como locos, hay perforados, aunque no se sabe bien, entre 60.000 y 70.000 pozos, ha entrado una cantidad ingente de gas en el, en el mercado, los precios han bajado y lo que ocurre es que eh, ahora mismo extraer el gas es más caro que, que lo que se vende. Con lo cual, pues bueno, tenemos una burbuja que va creciendo, va creciendo, va creciendo, no sabemos cuándo, cuándo va a explotar, pero... Cuando explote, desde luego va a tener va a tener consecuencias muy importantes porque estamos hablando de que eh 167.600 millones de dólares en Estados Unidos de deuda a estas empresas que no van a poder devolver seguro y bueno, o sea que estos gilipollas aquí en el Estado español eh, van a descubrir la cuadratura del círculo. Cuando hay el ejemplo de que en Estados Unidos hay un montón de empresas en quiebra porque es un desatino la estación de fracking. Yo lo puedo entender desde un punto de vista imperialista y, y yanky quieren tener las mayores reservas de cualquier cosa energética para que y que se vayan eh, vaciando los pozos de Oriente Medio etcétera etcétera. Eso lo puedo entender desde su perversa lógica, por supuesto. Pero ahora me gustaría, Javi, decir, ¿cómo se puede? ¿Cómo puede la ciudadanía? ¿Cómo puede el pueblo? ¿Cómo puede la gente luchar contra el fracking, movilizarse? Estos días además está viendo movilizaciones, concentraciones en Bilbao en contra del fracking, eh, danos un poco las pautas. Tú, Javi, tú que eres un militante y un activista antifracking. Eh, bueno, pues... Sí, se me oye, Brad. Ahora, no me sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, vale, pues antes de empezar a, con cosas en positivo, como ha planteado Mauri, eh, vamos a poner una canción del grupo Hasta hasta Lapo, que también han hecho una canción contra el fracking. Y hay uno de los comentarios que me ha hecho muchas mucha que dirigido a Botella, a una botella, que dice Relaxing cup of the water con gas. <ríe> ha sido gracioso. Y bueno, vamos a poner la canción. Viene. ¿eh? Españoles del Valle de Cuartambu. Os queremos agradecer vuestro apoyo al franco o facturación hidráulica. Gracias al cual vuestro pueblo y el conjunto de España va a conseguir superar esta situación de recesión económica. En diferido, en diferido. En diferido. Bueno, como siempre nos sé que pasar algo en el programa, la canción no era de Astalapo, era de niet Rocken, también relacionada con el fracking, pero bueno. De pero reta reta era marchosa, que es lo importante. No, era, no, marchosa. Sí, era marchosa, pero bueno. <risa> bueno. Era muy bonita. Yo quería continuar con el con el tema eh, que llevábamos retratallándome a una cosa que igual no tiene rela eh, relación con el fracking, y hay que decir a los oyentes que nos estén escuchando, si alguien sintoniza ahora, que estamos tratando del fracking o fractura hidráulica, lo que se pretende es obtener gas a partir de pozos especiales realizados de manera especial. Bueno, me estaba acordando de lo que ha ocurrido en Vinaroz o frente a Vinaroz, que se instaló una plataforma, creo que era Repsol la empresa en este caso, eh, no sé si estoy equivocado, y que intentaba guardar gas en este, en este caso, ¿no? Era guardar gas lo que se quería hacer... Sí, sí, en concreto era una planta de almacenaje de, de gas en frente de la, de, la costa mediterránea y, bueno, no era Repsol. La construyó ACS, que es la empresa de, de frontino Pérez, con ah, unos de, resultados... Un, un Florentino, ahí estaba, sí, que se han visto. Sí, sí, o sea, realmente lo que ha ocurrido es que había una diferencia de presiones en cuanto metieron el, el, el gas. Pero Esto la era... técnica no era similar a la que estamos hablando. No, no no, no, no, no, no, eh, no, ahí, ese es un yacimiento, cuéntalo, eso cuéntalo. es un yacimiento que, que está agotado, Ajá. y eh, lo que van a hacer es eh, utilizar ese yacimiento para almacenar gas eso o sea, es algo similar que... a nuestra gaviota que es... cuando se agota lo rellenan cuando les interesa lo rellenan eh, como si fuera un depósito, un gran depósito y cuando les interesa lo vacían Eso es exactamente exactamente igual Lo que ha ocurrido es que es que bueno, a diferencia de, de la gaviota ha habido unas, unas pequeñas diferencias y demás y lo que claro. ha provocado esta, esta esta inyección de gas son eh, movimientos sísmicos, son terremotos que bueno que han alarmado a la, la población y que a nosotros, a nosotras nos han venido muy bien porque la gente es se pensaba que, que con esto los terremotos estábamos exagerando. Y no, no, bueno. O sea, la, la, hidrosis, la hidrosismicidad y la sismicidad inducida... Pero lo tienen algo... que haber hecho mal. Tienen que haber dado unas presiones elevadísimas porque aquí, cuando hablamos de nuestra aviota, yo creo que la gente que nos oye sabe que nos referimos a la que está frente a Bermeo, que es, que fue en su momento un yacimiento de gas más o menos productivo y que una vez agotado pues se puede emplear y reutilizar como si fuera una vasija para rellenarla y para vaciarla. Pero ¿por qué les ha pasado esto? Que al inyectar este nuevo, eh, digamos, al, al volverla a rellenar allí en Vinaroz, ¿qué han hecho para que tiemble toda la ciudad y y, y haya han han tenido que que que, que, que, que parar? Bueno, pues evidentemente han hecho las mal, claro. han hecho las cosas muy muy mal y por cierto, me parece me, me parece muy bien que tomese que toque este tema porque con este permiso que tenemos en, en la zona de Duribecost de costa y demás y precisamente con, con la gaviota lo que nos comentan los geólogos es que como se haga fracking aquí va a haber temblores sí o sí en todas de, partes de, bueno en todas partes en, en la zona sí. ¿de cuánto? bueno vamos a ver, ¿no? en principio la mayoría de los de los de los terremotos son microsismos, son entre 1,5 y 3 grados en la escala Richter, pero sí que es verdad que hay eh, eh, terremotos asociados al fracking que, que han sido superiores, el más fuerte que conocemos es el de, el de Oklahoma de 5,5 grados en la escala Richter hay, hay, hay que explicar que bueno, sí. no es que el fracking provoque provoque los terremotos sino que según los geólogos ayuda, ya, ayuda. Vale, Una, vamos, una última cosa sobre este tema Mauri, un momento y por qué después de hacerlo mal ¿Por qué se les indemniza? Eh, bueno, ¿por qué van a recibir cuánto dinero van a recibir? Han anunciado el Estado que va a recibir una subvención de miles de... De, de millones de euros No, bueno, lo que lo que se ha dicho es que si eh, esto es un pufo muy grande para la constructora para para ACS y en caso de que de que no lo rescaten, por así decirlo pues... Como la las empresa, autopistas, la se como va no, no es rentable, se les paga Como absolutamente todo, son unos 1.630 millones de, de euros que lo van a tener que pagar eh, la gente la factura de la sí, empresa de los... Desgraciadamente, esto que estamos comentando ahora, es el pan nuestro de cada día en esta cloaca de país en el que nos ha tocado vivir ahora yo una pregunta para nuestro invitado vamos a ver ante esta agresión de todo tipo tanto medioambiental como económica como no solamente nos podemos defender cómo podemos atacar a estos sinvergüenzas como dice mi amigo Fran y compañero de radio cómo podemos defendernos de estos sinvergüenzas cómo podemos frenar esta agresión claro, claro que no estamos eh, perdido joder. no no no cómo podemos frenar esta agresión y defendernos Bueno, pues, pues la verdad es que creo que la respuesta es, es, es sencilla. Por parte de los, de los grupos que, que estamos luchando contra el fracking hemos hecho eh, todo lo posible y estamos haciendo todo lo posible desde el punto de vista legal para, para pararlo presentamos mociones en ayuntamientos eh, hemos presentado una ILP con, con decenas de miles de firmas en el en el gobierno vasco hacemos movilizaciones y demás pero bueno pues creemos que la única la única forma de parar esto es una respuesta eh, popular por parte del pueblo eh, rápida contundente Y, y bueno y de no de no, de no dejarles pasar y realmente eh, pues ese es un poco la clave la clave en la que en la que está en la que está la gente no sobre todo en, en aquellos lugares donde donde lo van a hacer eh, hay, que, hay que explicar que, que bueno pues que esto eh, eh, provoca la, la desaparición de los pueblos en Estados Unidos los lugares donde se hace fracking la gente se tiene que marchar Se tiene que marchar porque ahí no se puede ir por la contaminación claro, y demás. Estamos hablando de Estados Unidos que tiene unas extensiones de terreno, o sea, del recopón. ¿eh? Claro, si lo trasladamos a Euskal Herria, que es un choquito, ¿qué, qué consecuencias? Bueno, ver. pues, eh, la verdad es que yo personalmente no me puedo imaginar que, que se haga eh, que se haga aquí lo que lo que se ha hecho en Estados Unidos porque precisamente por lo que estabas comentando, ¿no? Porque la densidad de población es mucho mayor y más, pero de todos modos tampoco se, se cortan Había en Estados Unidos, eh. Tenemos la ciudad de Fort Worth en Texas que es bastante bastante poblosa y, y bueno, sí, pues está famosa, está rodeada. Famosa, porque allí nació hecho Johnny Depp <risa> había además había bueno además del de, del par de documentales de Gasland, hay una película relativamente reciente de Matt Damon, ahora no recuerdo el nombre que precisamente trata este tema. <risa> Que, que trata sobre la desaparición de un pueblo, de cómo llegan las empresas extractoras de gas y van quitando a, a, to, a todas las familias para poder eh, para poder poner sus pozos. Pero bueno, estábamos hablando de que lo que hay que hacer, básicamente, hablando plata, es parar a los camiones, ¿no? pues efectivamente a ver esto esto en cuanto hablando de, del fracking, ¿no? Lo que lo que desde lo, un poco los grupos un, los grupos antifrakin queremos poner encima de la mesa es que eh bueno, ¿Qué es lo que significa esto de, de, de la fractura hidráulica? ¿no? Significa que, que los yacimientos de gas y de, y de petróleo convencionales eh, se van agotando progresivamente, que cada vez cuesta más estar este petróleo y, y este gas y que tenemos necesariamente que evolucionar hacia un modelo energético completamente diferente que es un modelo energético básicamente eh, basado en las renovables y con una serie de, de, de cuestiones paralelas, económicas eh, y demás eh, eh, diferentes. ¿no? Realmente siendo eh, reactivos ponernos delante de, de los camiones pero luego siendo creativos pues pues bueno encontrarnos eso no ir buscando las las, eh, las formas de, de generarnos energía de, un, de una forma diferente y eso sí eh, reduciendo Idiobre. reduciendo el consumo y Sí o sí sin una reducción de consumo mm. de hecho eh, eh, este agotamiento progresivo de, de los combustibles fósiles ya lo estamos notando es decir esto de la crisis la gente consume cada vez menos mm. tiene, no tiene dinero y demás y bueno y esto va a seguir así eh, progresivamente sí, es un tema, es un tema sí, que no hemos tocado ser, pero hacerse por convicción no por obligación quiero decir hay gente hay movimientos ecologistas los de esas cundidas de, de crecimiento que están convencidos de que se puede vivir mejor gastando menos sí es decir y que se puede conseguir de hecho lo que pasa es que se han hecho tan mal por ejemplo en la construcción de la vivienda sin aislamientos sin dotarla de, de paneles solares en las azoteas de calentadores de agua que no es, es distinto de la generación eléctrica pero que ayuda mucho a ahorrar energía claro. y de tanta el cosas problema son los intereses hacer, económicos sobre todo que la, se puede conseguir la economía bien. rápida no es lo mismo para esta gente para esta gentuza no es lo mismo tener 200 euros hoy que tener 50 sí, euros poquito, da, poquito a poco. Es que podemos es que podemos igual... eh, dotar a la naturaleza de unos derechos, ¿no? De los de Ecuador nos vas a hablar, ¿verdad, <risa> Brian? <risa> Brian, como siempre, va riendo para acá. Hay que hay entender una el cosa. El país en reconocer los derechos de la naturaleza en su constitución es, creo, un primer y gran paso de la humanidad hacia un cambio, hacia un cambio en defensa de la naturaleza. Estoy que dedicarle eh, un diría, monográfico. No hay que aprender un. Yo creo mucho, que aquí ¿eh, en, en España habrá sí, que hacer poco. algo parecido y otorgarle y darle esos derechos a la naturaleza. Bueno, de entrada entrar lo que hay que hacer es acabar con el monopolio y con la dictadura energética en, en la que en la que vivimos. Entonces hasta que hasta que no acabemos con esa concepción de, de, de, de la energía, la energía no no, no debería ser un negocio. Es decir, eh, todo el mundo debería tener eh, eh, derecho a tener como mínimo electricidad en casa, es posible. Hay un término que, que ahora mismo se está poniendo encima la mesa que es el, temo, el término pobreza energética, que quizás el mayor un poco de que nos pone un poquito en, en antecedentes sobre el problema que está viendo con el tema de la energía, nos lo dan desde Caritas y desde las organizaciones humanitarias sí. que, el que, invierno, re, que reparten comida, en este caso es porque porque la gente no tiene electricidad y lo que piden es que los alimentos que, que se entreguen sean alimentos que no tengan que cocinarse porque hay gente a día de hoy que no puede pagar la, la, ah, bueno. la electricidad y, y evidentemente mientras tengamos eh, el mercado energético tal y como lo tenemos en, en manos de, de unos auténticos cuatreros y, y, y ladrones, por así Un decirlo. Con para hacer lo que les dé Son los que mandan en el país, Javier, y, y son los que los políticos tienen que obedecer, porque son los verdaderos amos, no de este país, de la sociedad en la que vivimos. De todas formas, yo creo que todos los que estamos aquí hemos visto en busca de la arca perdida, ¿vale? ¿eh? <risa> Las multinacionales de, en, del sector las, las lo que entonces en los años 70 se llamaban las siete hermanas eh, la texaco etcétera las siete petroleras más importantes del mundo en eh, no tendrán también un, un, un pabellón lleno de y motores que no nocesiten gasolina para hacer funcionar un coche que han comprado sus inventos a sus inventores y lo guardan ahí hasta que se termine el petróleo y <risa> Bueno, yo la verdad es que desconozco sí. <risa> lo, de, lo desconozco sí. pero pero lo que nos tenemos que basar es un poco en lo que en lo que hay no y lo que se nos ve un poco de cara de cara a futuro es que el consumo tiene que ser eh, muchísimo menor que por ejemplo sí. tenemos que tener también desde el punto de vista económico el que tema no hay... de la soberanía alimentaria el tema de generar sí. nuestros sí. propios nuestros propios sí. alimentos la claro, leche de que te hagan fracking que te destroza el, el territorio atenta contra contra algo básico y contra un proceso que cada vez hay más gente que está dejando las ciudades, que está dejando Bilbao y mm. se marcha un poco al, al, al campo, a Carranza, al norte de Burgos y además que es una zona próxima a echar para adelante con, con proyectos rurales que mm. evidentemente se van al, se sí, van lo, al carajo si hacen Lo, hacen lo que viene a ser la sostenibilidad ecológica y alimentaria. Uh -huh. Quería quería hacer una pregunta que me ha quedado curiosidad. Has comentado que habéis recogido muchas firmas aquí en, entre la población. Sí, en concreto pues más de 1100 13000 firmas. Qué? Sí, sí. Que ¿Qué las qué? hemos presentado en el, el recorrido en el gobierno vasco ha sido en, en en seis meses los diferentes grupos de fracking es, pues fracking árabe sobre todo que es eh, eh, la plataforma más más potente pero los diferentes grupos que hay fracking ahí en la aldea eh, nosotros nosotras aquí y demás y bueno pues queremos que es un un mensaje es? un mensaje clarísimo al gobierno vasco esto la, la tramitación que tienes es que nosotros hemos presentado está eh, esta, esta iniciativa legislativa popular pidiendo que se prohíba el fracking eh, ciento o más de cien mil personas Eh, de, de, en, en el País Vasco quieren que se firme el quieren que se prohíba el fracking y eh, pues bueno, veremos cuál es la respuesta del la gobierno gente, vasco la empiece. gente esta, la que con la que habéis contactado está convencida de eh, quiero decir, todos los que han firmado sin duda tienen que tener que estar que estar convencidos de lo que de lo que de lo que están haciendo. Eh, vamos entonces a qué acciones se pueden hacer más. ¿Qué qué estáis haciendo? ¿Y qué convocatorias tenéis? Bueno, pues bueno, ahora mismo la zona como, como Vizcaya estamos esperando un poco que empiecen a moverse los camiones con el tema del con el tema del fracking en Burgos, que es donde van a empezar a, la a perforar. La zona he dicho, en Castrobarto. Sí, no, no exactamente en Castrobarto, pero sí, más o menos más o menos esta zona del del, del norte de Burgos creemos que, que probablemente van a van a buscar esta zona porque hay eh, la densidad de población es menor, es gente muy eh, gente mayor en las zonas y bueno, empezar por ahí. Eh, sí, y luego pues eh, tenemos un poco una campaña en Vizcaya con este proyecto Géminis con, con estos eh, estudios sísmicos que se van que se van a realizar y bueno, pues ahora mismo lo que estamos haciendo es eh, informar a la población uh -huh. eh, en algunos casos es va a ser Riva Serrí, eh, Auzo Sauso, sobre todo para informar a la gente de los derechos que tiene. ¿Alguna la próxima que tengáis que podamos anunciar pues bueno ahora mismo no no, no, te, no te puedo decir porque de todos modos eh, la zona pues se encarga este. se encarga se encarga otra Tenernos plataforma en la, la, la web daremos la, el... la web y el mail sí. para aquellos que estén interesados en sí. participar y contactar eh, sí. la web es frakinisvizcaya.org y fraquinesbizcaya. Sí, punto uh -huh. org, y tenemos también la nuestra plataforma hermana, por así decirlo, que es la de araba que es exactamente igual, pero con fraquines Áraba, y el, y el mail pues es fraquinesbizcaya, arroba gmail.com, en principio lo, todas las asambleas las celebramos los, los jueves a las, a las 8 de la tarde en, en la Coechea, en la sede de ecologistas marchan en la calle Pelota, en el Casco Viejo uh -huh. y gente bueno, por del, supuesto... En frente del bar Lamiac, para la gente que no conozca bien el Casco Viejo y que conozca mejor los bares que es habitual. También. Y por supuesto, pues invita a todo el mundo a que se pase por allí, a que, a que trabaje porque aquí se necesitan manos es, se es necesitan otro sitio manos. por el que se puede preguntar en, en tanto en internet, en los medios digitales, como en eso, ecologistas marchan y el día de la reunión sí, eso es eso a, a dirigirse es. para contactar con vosotros hoy pues eh, Javi desde, hablando en nombre de toda la audiencia y de todos nosotros y nosotras muchísimas gracias por la información que nos has dado, ha sido genial corta pero muy explícita y creo que por lo menos sabremos algo más y seguiremos luchando contra el fracking es que el casco, es que recasco Javi y bueno desde aquí desde los controles dar las gracias a Mauri, a Paco, a Fran y Ana, a Javi gracias a ti y me ha gustado mucho lo de Ana Botella ¿no? ¿cómo era? relax y café café con water con gas hay, hay que darle water con gas, no solo a ella, ¿eh? a unos cuantos Adiós, adiós, agur. Agur. Me ha gustado. Hasta luego. Me ha gustado el programa. ¿no? Estamos ¿Qué? bien. De ¿Qué? Os queremos agradecer vuestro apoyo al o fracturación hidráulica, gracias al cual vuestro pueblo y el conjunto de España va a conseguir superar esta situación de recesión económica. En diferido diferida.